...acá de Kermés. buen día, ¿cómo te va? Pablo, buen día para vos y bueno, para toda la audiencia de Radio Carmés. Bueno. A esta hora de la mañana y con este frío. Sí, está cayendo una heladita eh, acá. Che, Jorge, queríamos hablar con vos por el tema de la restitución del impuesto a las ganancias eh, que fue sancionado en el Congreso. Eh, todavía no lo ha promulgado eh, el presidente Javier Milei a la ley, pero bueno, ya está aprobada. Eh, y bueno, ustedes venían advirtiendo, incluso recuerdo que hablamos eh, hace unos meses atrás con vos, eh, pidiendo eh, que no hagan esto eh, los legisladores y legisladoras del país, porque bueno, iba a traer perjuicio a trabajadores y trabajadoras, eh, más o menos un millón de trabajadores y trabajadoras del país van a volver a pagar impuestos, pero también va a repercutir en el sistema de salud. A ver, eh, explícanos eh, un poco el impacto eh, que están viendo ustedes que se viene. Mira. Eh... Sí, habíamos charlado antes, habíamos charlado... Nosotros con, en este momento conversamos con los senadores de la provincia de La Pampa, eh, los tres senadores mm. nuestros, y escu nos escucharon, creo que escucharon a nosotros, seguramente mucha más gente que fue con algún tipo de, de sugerencia, de hecho que en el Senado se votó en, por la negativa a la restitución del impuesto a las ganancias. Sí. De senadores sí en eso acompañaron eh, bueno después diputados por supuesto no pasó no pasó lo mismo eh, pero acá nosotros bueno con respecto al sistema de salud hay, hay cuestiones que ya hemos vivido acá que, que lo sabemos porque ya las pasamos que es cuando comienzan el descuento el impuesto a las ganancias eh, la gente quiere hacer menos guardia. Queremos hacer menos guardia porque realmente se lo lleva, eh, se lo lleva el Estado que no sabemos para qué lo usa. Sí. Esto por un lado. Sabemos en algunas cosas para qué se usan, eh, pero cuando... Pero hay que asegurar también ¿quién, quién es el que lo va a usar. Pero más allá de eso, eh, el salario no es ganancia. Y esto lo tenemos muy claro todos. ¿no? Mm -hmm. Entonces... En, esta, en virtud de esto, es que nosotros vamos a eh, iniciar, ya iniciamos las conversaciones con, entre nosotros, no solamente médicos, también hay bioquímicos, hay kinesiólogos, hay radiólogos, hay mucha otra gente que va a verse alcanzada con el impuesto a las ganancias, con el cobro de guardias, ¿no? Entonces, bueno, es varios sectores. Todos estos sectores, bueno, ahora hemos confluido en un grupo, estamos armando para hacer en su momento, cuando sea promulgada la ley, cuando salga en el boletín oficial, después de eso, eh, solicitar primero una medida cautelar eh, y hacer, una, hacer la denuncia este, con una declaración de inconstitucionalidad de la medida. Claro. Esto tiene que ver, lo de la inconstitucionalidad tiene que ver básicamente con que en materia de, de impuestos eh, tiene que ser cualquier ley que ser aprobada por las dos cámaras, con lo cual la Cámara de Senadores la rechazó. Mm -hmm. Entonces ahí no se, no se introdujo ninguna modificación, porque en realidad era un paquete de leyes no era una sola ley a la que modificaron la claro. parte de ganancias mm. era un paquete de leyes y entre ellos estaba la ley de ganancias mm. sí, como sí. única ¿no? entonces, y esta ley como única de hecho que no fue tratada porque fue por la negativa, no fue tratada en ninguno de los artículos internos ni nada porque como ley no había sido rechazada claro. entonces bueno esto raya, lin... no, no, raya no es inconstitucional hay mucha jurisprudencia eh, para otras cuestiones, para estas situaciones así no lo hay, con lo cual, bueno, nosotros eh, vamos a hacer... La pedida de la medida cautelar y vamos a denunciar la inconstitucionalidad de esta medida, ¿no? Jorge, eh, recién mencionabas que esto ya lo vivieron. Eh, en el, el año pasado fue, a principio de año, habían sacado a partir de una ley que las guardias médicas, las horas extras, eh, bueno, no paguen ganancias. Quedaban fuera. primero Quedaba, quedaban afuera. Se arrancó primero se arrancó con la ley de emergencia, sí. con la pandemia, sí. después se la siguió dejando y después tuvo una ley en particular, que dejaban, no solamente los guardias, sino todo, lo que, que, todo aquello que tenga que ver con trabajo en servicios esenciales. Ah. Mm. Eh, Acordate que estaba la policía, estaban los bomberos, sí. eh, estaban las horas extras de quienes recolectan residuos, mm. eh, había muchos, digamos, era una ley bastante amplia en eso con servicios esenciales. Claro y con esta modificación barrieron todo con eso y incluso con esto con y, todo. y, y con no la no zona desfavorable llevaron. también para la para la pampa no solamente se llevan todo puesto mm. se todo puesto que eran dos leyes diferentes aparte sí pero, eh, eh, hasta pensás que es un capricho en contra de los trabajadores va claramente que es contra mm. los trabajadores pero eh, tenés servicios esenciales que no se pueden dejar de cubrir que no se pueden dejar de hacer eh, Este es uno, hay otros, ¿no? Por supuesto, hay varios más. Claro. Eh, Esto por un lado, lo podrían haber dejado afuera, no lo hicieron. Y también se llevan puesto el 23%, 22%, que era el de zona desfavorable por Patagonia. Mm. También lo dejan fuera. El impuesto a la ganancia para algunos trabajadores entraba no en el total del sueldo, sino en algunos ítems del sueldo. Ahora los dejaron para todos los ítems, digamos, para el total de lo que vos cobres, y, para, y encima bajan el mínimo de imponible, porque tenemos un mínimo de imponible bajísimo, así que mucha, mucha gente, vos lo dijiste, casi un millón de personas, sí. un millón de trabajadores, mm. eh, que son un millón de familias, probablemente, Tal cual. Eh, eh, que van a entrar en esto, en una situación en donde cada vez se pone más difícil la cuestión económica, diaria, ¿no?, y Diaria y la macro también, está por, por lo que sí. vemos viendo la macro también se está poniendo Tal cual. bastante difícil, ¿no? Eh, se les está poniendo. Nosotros mm. manejamos la macro, no, eh, pero la nuestra individual de todos los días a muchos, muchos. Nos está poniendo difícil llevarla adelante. Uh -huh. eh, Jorge, recién mencionabas que no solo los médicos eh, del sistema público se están organizando, sino que otros profesionales de la salud. Eh, ¿La intención también es sumar a médicos privados, eh, profesionales de, del ámbito...? Hemos, invita hemos invitado en el grupo este a, a que se sumen. Uh -huh. Hay algunas hay alguna gente que sí se ha sumado. Uh -huh. Pero tienen otra cuestión ahí que es con los monotributos, con estas otras cosas que tienen que también les van a aumentar, si bien mejoraban en algunas, pero en otras eh, les iban a aumentar el pago de sí. los aportes, ¿no?, que claro. tienen que hacer cuando después terminan cobrando 2 pesos con 50 en sus jubilaciones, ¿no? Mm. Ah, o sea que la invitación está hecha también, y se van a sumar. Sí, sí, sí, bien. también está hecha, hay algunos que se han sumado, mm. eh, de hecho que hoy a la tarde vamos a tener una reunión de nuevo, ayer tuvimos una reunión con los abogados, y hoy vamos a tener una reunión con con toda esta gente que se sumó a este grupo grande de profesionales eh, para contarles lo de la reunión y, bueno, quiénes van a quedar este, definitivamente para firmar esta... Claro. Eh, Jorge, y, y, y, en, eh, contabas recién en el arranque que mm, se habían reunido con senadores. Eh, ¿Alcanzaron a reunirse con los diputados? Que fueron en sí. realidad los que... Terminaron nos ganaron, nos ganaron de mano ah. Porque el pituquito Piquense salió diciendo Que ellos iban a apoyar Que estaban a favor Nos ganaron de mano porque lo dijeron muchísimo antes de, sí. ya, ya se habían, ya habían dicho que iban a votar Claro, sí, sí, sí Y Arduin también dijo que Que ellos estaban a favor de la restitución claro. no, Así que no les dio Entonces, tiempo que, ah. que, No, que iba a ir a perder el tiempo A quererles explicar si ya Tenían definido qué era lo que iban a hacer. Eh, Jorge, la última que te hago. ¿eh, ¿Se han puesto algún plazo para presentar este amparo y este pedido de inconstitucionalidad o están esperando el, el, también que no, se el, promulgue? tiene que ser, pro, ser promulgada primero. Ver, claro, primero se promulga, a partir de ahí tenemos. Si se promulga a partir del día de la fecha, que está en el boletín oficial, o si se promulga o no tiene fecha, hay que esperar un par de días y en sí. esos par de días hacemos la presentación. Ah. La verdad que venimos adelantado con esto porque tenemos, supongo yo que se van a sumar muchísimas otras personas, otros gremios y demás. Sí. Ayer preguntábamos y hay varios gremios que ya están consultando esto. Sí. Eh, lo dijo el gobernador directamente de la provincia de, de Chubús, dijo, nosotros nos quedamos sin médicos y la actividad pesquera, petrolera y demás, que eh, va a haber sumamente alterada por esto. Sí, sí, sí, sí Nacho Torres eh, hizo declaraciones. Eh, Ignacio, sí. Ignacio Torres. Ignacio Torres sí. Bueno, Jorge, estaremos siguiéndolo al tema más vale eh, que nos interesa, eh, así que en cualquier momento te llamaremos nuevamente. Muchas gracias, Pablo, y saludo a toda la audiencia. Bueno, que tengas buen día. Igualmente. Eh, pasaba Jorge Jorge, el director del Hospital Segundo Taladriz acá de Toay, bueno, se están organizando profesionales de la salud de la provincia de La Pampa eh, para ni bien se promulgue la restitución del impuesto a las ganancias, eh, presentar un amparo y un pedido de inconstitucionalidad de la ley que fue sancionada únicamente con el voto de diputados, porque el Senado la rechazó. Eh, el perjuicio que provoca es que los médicos que hacen guardias van a dejar de hacerla, porque si les sube el salario con la guardia que hacen, eh, eso se lo va a llevar el impuesto a las ganancias. Lo sufrieron antes del 2023, cuando en el gobierno anterior se modificó la ley y luego, bueno, sobre fin del de año pasado, eh, el Ministro de Economía, Sergio Massa, eh, logró la sanción eh, de la ley que eliminó directamente la cuarta categoría eh, del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Bueno, ahora el Congreso le dio sanción definitiva y volverá eh, el impuesto a las ganancias ni bien se promulgue la ley por el presidente Javier Milei.